Luna y Pantita eran muy curiosos. f Una e cueva, a c o n l a piedra? Dijeron: p e p a c h u c o p e p a c h u c o p e p a c h u c o De la nada empezó a salir un sonido de la pienda. En ese instante la piedra se rompió. Y p e p a c h u c o salió y atacó a la luna estirándose. Y r o b á n d o l a como una cuerda. En ese momento, Plantita se a c o r o como s e s a n d o Pero Prepa t r u j o n le sacó la p i e r n a de la mano. Si quieres la pega, me das la luna.